días, tardes, noches a todos mis que escuchas Aquí estamos en su programa Roll Y déjenme decirles este, que como les quedé de ver La vez pasada la canción de los Cranberries de Animal Instinct Va a ser con la que vamos a empezar Y lamento mucho el inconveniente que tuvieron los escuchas de mi anterior emisión Y pues ni modo, ¿sabes? hay cosas que pasan a veces este, Aquí los dejo con Animal Instinct de The Cranberries Y regresamos para allá Encentrarnos en los que les tengo preparado Para esta sesión Que va a ser de hard rock Para todos los rockeros que me estén escuchando A continuación, ya empezando con lo que venía siendo el programa planeado para hoy, este vamos a ir con una banda alemana de hard rock, muy famosa, llamada Los Scorpions. Esta banda pues tiene varios éxitos, el cual les voy a poner se llama Wind of Change, que destaca mucho por la calidad de sus guitarras y el silbido tan característico que tiene esta, esta canción tan particular. Bueno, esta banda fue fundada por Rudolf Schenker eh, y el baterista, que ya se me olvidó su nombre Y a lo largo de su historia ha tenido numerosos cambios de integrantes Y el año pasado se separaron de una vez Pero bueno, vamos a recordar sus viejas glorias escuchando Winds of Change Regresamos después de esto Listening to the wind of change Another summer night Soldiers pacify Listening to the wind of change So close Bueno, la siguiente canción es de otra banda de hard rock, legendaria. Esta banda que se formó en Australia, aunque dos de sus este, fundadores eran de Escocia. Esta banda como lo es ACDC, que pues ha tenido también un gran cambio en sus integrantes. Incluso sufrieron el fallecimiento de su vocalista Bon Scott. Pero bueno, este, ya ahorita vamos a volver, a, igual que con los Scorpions, a sus viejas glorias. Vamos a escuchar esta canción, una de sus más famosas Como es You Shock Me All Night Long Esta canción tan movidona para su tiempo, por así decirlo Que es pues, uno de sus grandes éxitos De esta banda que la revi una revista IQ, no me acuerdo cuál La cataloga como una de las 50 bandas que debes de ver antes de morir Por desgracia ya están por separarse Así que pues muchos de mi generación los sentimos Nos vamos a morir sin verlos. pero escucharla es otra cosa, así que vamos a escuchar esta canción, regresamos después de esto. bueno, vamos a seguir con esta banda que tiene un nombre medio feo que se llama Cream. Crema en español para los que no saben. Bueno, esta banda inglesa que también tiene la particularidad de solo tener... Bueno, de solo haber tenido tres integrantes. Uno de ellos, el guitarrista considerado como el cuarto mejor por la revista Rolling Stone como es Eric Clapton. Eh... un gran guitarrista bluesero por este sobre todo que había trabajado con The Yardbirds y John Mayall o algo por el estilo no me acuerdo cómo se llamaba bien y bueno este Eric Clapton form, este formaron esta banda junto con Ginger Baker y Jack Bruce porque todos estaban inconformes en las bandas en las que estaban y decidieron hacer esta banda y tuvieron un éxito bastante aceptable duraron un poco tiempo duraron cerca de 4 o 5 años al aproximadamente. Y la canción que les voy a poner es Sunshine of Your Love. Si no no conocen bien esta canción, nada más escuchen el intro y la van a ubicar luego luego. Regresamos después de esto. y bueno la canción que sigue también es de una banda muy emblemática en especial para los metaleros aunque esta banda puede tocar ha tocado varios géneros como además de metal ha tocado rock, álbum rock y hard rock Y por eso la incluye en este en este recuento que les hacemos Esta banda que se llama Black Sabbath Muchos la conocen Una banda donde este el vocalista era Ozzy Osbourne Pero fue despedido Y que tiene grandes éxitos Y les voy a poner uno de esos grandes éxitos Que se llama Paranoid Esta canción que ha obtenido varios discos de platino Y también es así como anécdota La canción de Iron Man Este, ganó un, un Grammy un, un disco de platino, algo así, 30 años después de que saliera en su álbum Paranoid. Y bueno, pues vamos a escuchar esta versión de Paranoid. Regresamos después de esto. Como han podido escuchar a lo largo de este programa Hemos tenido grandes guitarras el día de hoy De todos los grupos de Cranberries, de los Scorpion, de Black Sabbath y De ACDC Y pues los más atentos Y los que conocen un poquito más de música Si se escucharon los temas que puse en el fondo de cada que hablaba yo Y incluso en este momento la guitarra que se oye es de el famoso guitarrista Steve Bay uno de los mejores guitarristas de guitarra eléctrica que ha colaborado con una cantidad increíble de bandas y está considerado como uno de los mejores guitarristas y pues para rendirle el culto a este a este gran guitarrista a quien yo admiro mucho este, vamos a poner al final una melodía de él que se llama Humpty Heart Y bueno, pues espero que les guste. Y yo ya me voy a despedir porque hasta aquí llega mi programa. Y saben que yo siempre les voy a desear un feliz día, tarde, noche, fin de semana, semana, día de escuela, día de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden que todos sus comentarios y todas sus dudas y todas sus peticiones serán bienvenidos, ya sea en un comentario en este podcast. O pueden comentarlos a través de Facebook y Twitter. También pueden enviarme un mail a fernando.tk y yo con gusto voy a acceder a sus peticiones. Bueno, nada más de música, aclaremos. Y bueno, vamos a escuchar esta melodía de Steve Bay. Les deseo que tengan un bonito fin de semana. Una bonita semana. Una bonita reunión con sus amigos. Una bonita peda de esas que.. Es legendarias. Un bonito costón con alguien que les guste físicamente. O que amen a pesar de su físico. o... Que tenga dos atributos que ya saben, de esos agradables. O simple y sencillamente que les guste, ¿no? Bueno, les deseo que se la pasen bien, hagan lo que hagan. Hasta la próxima.